Ojalá, eh, todos los datos de que, usted, que cualquier persona puede revisar en la página del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dan números malos. Por lo menos eso es lo que indica el Gobierno Nacional y es lo que también tenemos un poco que creer. Y lo último, para meternos un poco en el tema que compete a Marcelo Pedontá, es el dato de desocupación a nivel nacional, 7,7%, un poquito menos en la región pampeana, 6,8%. Y para eso te convocamos, eh, Marcelo, para que lo pongas en palabras, qué significan estos números para el sector del, del trabajador y la trabajadora. Mira, cuando... Eh, a ver, quiero ser eh, claro en un concepto porque todos van a decir qué está diciendo. La foto de la, de la desocupación, de lo que marca el INDEC en la desocupación del primer trimestre, ni se acerca a lo que va a ser la realidad a partir del segundo trimestre, porque lo que hay que mirar son dos números eh, claros y concretos en esta estadística. La primera, que es el primer elemento generador de empleo, que es la tasa de actividad, y a excepción de los nichos extractivistas, o sea, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la caza, la civicultura eh, la pesca, la exportación de minas y canteras, eh, eso, que es el modelo que se viene a instaurar, que es el modelo de extracción de nuestros recursos naturales, tuvo un crecimiento. Pero a partir de ahí... ¿No metés si el te petróleo te ponés, ahí? Petróleo, ah, tenés, digamos, la actividad minera, por eso lo decía. Claro, está bien. Digamos, la actividad... Eh, Agrícola y en, demás. Todo lo que es extractivo, todo lo que es sacar la materia prima y llevársela, ha tenido un crecimiento volvimos a 1880 Ahora, bueno, totalmente pero además con lo que lo que significa de pérdidas de años de inversión de años de de desarrollo porque vuelvo a repetir atrás de esto también hay una función de extraerle al país sus mejores recursos humanos de agotar la instancia de la visibilidad de una posibilidad de un desarrollo de una historia de vida en la Argentina ...de nuestros recursos humanos... ...porque cuando vos mirás... ¿sí? ...que en la industria manufacturera... ...menos 13%... ...la actividad del sector electricidad, gas y agua... Do, ...menos 2%... ...la actividad de la construcción... ...menos 19.7%... ...el sector comercio, mayorista, minorista... ...y reparaciones, 8.7%... ...el sector de hoteles, 1.7%... ...el sector de transporte, almacenamiento... ...comunicaciones, menos 1.1%... ...menos 1,1%... ...qué quiero decir con esto... Que todas las actividades que desarrollamos en nuestra provincia, nuestro sistema productivo como está desarrollado en la provincia, ha sido duramente afectado. Y si tenemos nada más, nada más que una crecida del 1.8% en el desempleo en el conglomerado Santa Rosa Play, es porque nosotros estamos saliendo de un proceso de mucha creación de empleo, de mucha actividad. Y lo que vuelvo a repetir, lo que era una crisis de ingresos, porque es verdad que en el periodo anterior, del 19 al 23, no se pudo resolver la capacidad que tenían nuestros trabajadores de competir a la inflación y que su poder adquisitivo fuera revalorizado. Pero hoy estamos en una monumental crisis económica en el peor de los panoramas que es la esta inflación. ¿Qué significa? Tenemos... Un proceso inflacionario agudizado por este gobierno... Sin actividad. Eh, en el pre y sin actividad. O sea, si hay un mundo que un trabajador no tiene que aspirar, es este que estamos viviendo hoy. Yo, lo que además a esto le sumo, muy poca previsibilidad en la salida. Hablaban de una B corta. Ahora hablaban de un palo de hockey. Ahora hablan de una L. Yo me parece que todavía estamos en una línea descendente... descendente El, el, el Fondo Monetario Internacional, que hoy vuelve a acaparar permanentemente nuestros días, habla de una caída del Producto Bruto Interno en el país de 3.3, pero, a ver, el primer trimestre cayó 5.1 y yo no veo que en algún momento, o por lo menos en la proximidad, empecemos a tomar un envión o un vigor que permita aminorar ese impacto, la verdad... Lo que pasa es que eh, algunos voceros del Gobierno Nacional dicen que lo peor ya pasó, vos estás planteando que lo peor todavía no pasó. No, no, yo creo que estamos entrando en la etapa dura, porque a esta caída de actividad, el paso que viene, ya, digamos, el, el sistema laboral se resintió, tiene un impacto en el trabajo no registrado, en la pérdida de condiciones laborales, aquel que tenía tiempo completo por un acuerdo en pasa a hacer eh, convenio media jornada y lo otro lo hacen negro eso ya pasó ahora entramos directamente en la destrucción de los del, del puestos de trabajo y yo creo yo creo que en el próximo trimestre nuevamente el país va a estar orillando las dos cifras los dos dígitos de desocupación con lo cual esto inmediatamente lo que hace es que el consumo decaiga, que la actividad se a ver eh, Asindar acaba de anunciar que por 60 días más va a seguir con sus pensiones. Si Asindar, que tiene una espalda bastante interesante por sobrestock, por falta de consumo, por lo que vos quieras, para la, vos te imaginás cualquiera de las pymes que nosotros conocemos, que son amigos nuestros, que están eh, haciendo un sacrificio. Ahora, estamos hablando de que eh, más de 1.300 eh, pymes provinciales accedieron al Banco de la Pampa al préstamo de, de, para pagar los aguinaldos, casi 10.500 eh, trabajadores, o sea, eh, perdón, 10.500 millones que se toman en préstamo para pagar la obligación del aguinaldo, pero eso, eh, así sea en cuota, también hay que pagarlo, y yo no veo que nuestras pymes puedan reactivarse inmediatamente. Así que es una situación muy difícil. ¿Y, ¿Y qué pasaría si vos estás en el lugar de Toto Caputo y el presidente de la Cámara de la Construcción de la Nación te dice, activen esto porque no podemos más? Pero vos salís del otro lado y decís, sí, pero si nos va bien, eh, al final de la campaña vamos a reducir el 90% de los impuestos que hay en Argentina. Eh, ¿No le entra una bala a este gobierno nacional? ¿Qué, qué pensás? Yo la verdad que eh, no sé si el ejemplo es Toto Caputo, porque ya lo conocemos. Los argentinos tenemos sobre nuestras espaldas una deuda de más de 60 mil millones de dólares generada por este hombre, que eh, es un as en la timba financiera, pero evidentemente no tiene la capacidad para desarrollar un plan económico. Vos podés tener un asesor que te asesore en cuanto a la posibilidad de sobrellevar algún tipo de crisis ocasional, pero vos no le podés dar el manejo de un plan económico que tiene que ser integral a un hombre que evidentemente lo único que, que hace muy bien es timbiar financieramente y, y no es despectivo, cada uno sirve para lo que sirve, ¿entendés? Ahora estaba leyendo hoy una información que eh, muchos compañeros eh, trabajadores del Estado Nacional se les vence el contrato y están pensando en casi 25.000 trabajadores más que se le va a cortar la relación laboral? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A ver, eh, cuando vos le puede caer muy bien a los libertarios que ellos plantean, después terminan en la salud pública, en la educación pública, pero ellos determinan la caída de que un trabajador es un lastre, un trabajador del Estado, pero también lo que estás cortando es la posibilidad de una recuperación porque seguís sacando dinero de la masa que consume. Entonces, me parece que eh, Caputo tiene una gran capacidad para poner cara de póker y, y mirar cómo sigue. También es cierto que eh, en esa cena de la Cámara de Construcción estaba Frigerio, estaba, estaban eh, gobernadores que son afines y que son consecuentes con este gobierno provincial, con este gobierno nacional, que está impulsando una ley que lo único que va a hacer es volverle a sustraer eh, fondos a, la, a, a las provincias poniendo de espalda lo que es un sentido de la constitución nacional, que este es un país federal. Uh -huh. Este es un país que si vos no lo mirás integralmente, es muy difícil que entiendan las asimetr asimetrías que tiene. A ver, vos en La Rioja hay un polo textil que si no lo cuidás, ¿dónde van a trabajar si no tienen agua? Si vos no, no cuidás las economías regionales, ¿cómo vas a hacer para que el país se ponga de pie y pueda absorber? Al no ser que impongas un modelo extrativista, no solo de los recursos naturales, sino también del recurso humano, como lo digo yo. Porque, a ver, nosotros seguimos discutiendo eh, temas y no vamos al fondo de la cuestión. Seguimos yendo, sale eh, el, el presidente diciendo que hubo una semana, como hacía 30 años, con inflación cero eh, en los productos de la, de la canasta alimenticia, con lo cual es totalmente falaz porque lo dijo una sola consultora entre 17, pero que además muchos periodos en la República Argentina, en estos últimos 30 años, ha habido semanas de 0% de inflación, pero cuando después vemos la analizada no tiene el mismo correlato. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que no hay posibilidad hoy de tener una interlocución con ninguno, ni siquiera con, con la oposición eh, local, que avala a nivel nacional todo tipo de atropellos constitucionales, como por ejemplo que mañana se quiere impulsar un voto ¿sí? eh, de la ley base como salió de diputados sin reconocer las modificaciones que había hecho el Senado y todos acá por el silencio, con el silencio acompañan y cuando vienen quieren forzar interpretaciones que no sé de dónde las sacan para votar una ley en la provincia. Vuelvo a repetir. Vamos... Eh, bueno... Se cortó ahí la comunicación con Marcelo Pedontá. Eh, estaba haciendo una reflexión de lo que pasó en la reunión que tuvo Toto Caputo, que es el Ministro de, de Economía de la Nación, con algunos gobernadores de, de, de provincias y la Cámara de la Construcción, donde le reclamaron que pongan eh, en marcha el país porque eh, venimos, venimos mal. Y que desde la Cámara de la Construcción, que es uno de los números más bajo que dio este, el INDEC en la en realidad más altos de la desocupación, porque el gobierno nacional decidió parar toda obra pública, le están planteando que la realidad no es la que, no es la que, este, la que el gobierno nacional estaba, está, estaba, estaba sobre todo estaba plasmando en una, en una idea, porque la verdad que el, todas las políticas que ha implementado Milei, desde que asumió, son todo para recortar y no para. Crecer la, hacer crecer la, la industria y, sobre todo, la construcción, que es lo que genera no solamente mano de obra directa, sino también indirecta. Marcelo, volviste, se había cortado sí, un minuto. Eh, quería quería no sé hacerte. Qué parte había eh, no, se escuchó casi todo, solamente el último segundo donde se cortó. Eh, más o menos había cerrado la idea. Quería ir al número que el INDEC marca como 6,8% de desocupación en la región pampeana. Si desde el gobierno provincial tienen ese mismo número y si hay un número de personas que estén buscando trabajo en la provincia y si ustedes lo tienen como para, para hacerlo público? Mira, yo nosotros no tenemos una estadística provincial, pero tenemos una realidad que son las puertas de las oficinas públicas, de, de Acción Social, de la Secretaría de Trabajo, de las oficinas de empleo, donde empieza a aparecer nuevamente aquel trabajador que no necesitaba la intermediación del Estado para acceder a un puesto laboral porque la Obra pública era robusta porque el, el, el, el comercio, la gastronomía... Eh, a ver, el sector gastronómico es un sector muy golpeado. El, el sector hotelería, fíjate vos que venimos de casi, te digo, una semana de, de días libres y el sector, ¿por qué me he dicho? El sector hotelero muestra bajas considerables. Hubo un fin de semana donde había un 60% menos de ocupación que el, el mismo registro del año anterior. Me parece que eh, no hay sector que genere trabajo que hoy pueda decir que tiene una situación más o menos holgada. Vuelvo a repetir, aquellos que se llevan eh, el, el, el, el recurso natural así como lo extraen, sí, está bárbaro, viene creciendo, van a tener el RIGI, con diferencia aquellos empresarios que ya invirtieron, van a venir y no van a poner un peso, pero tampoco me parece a mí que sea la ley base un disparador O, una, o un generador de una nueva Argentina. Para mí me parece que es un instrumento más, que lo único que hace es facilitar la entrada y la salida de capitales que vienen a extraernos, a extraernos nuestros recursos. Sí, eh, sí, la ley base ya, la ley base que en algún momento ideó Stuzenegger es otra cosa, eh, no, no tiene nada que ver con la que habían presentado, y la verdad que el propio Miley dijo que ya ni necesita esa ley base porque lo que nos está destruyendo a los argentinos y a las argentinas es el DNU, el DNU está vigente y está gobernando a través del famoso 7023, por eso es que nos está destrozando por donde lo mires. Eh, yo lo que, lo que te pregunto, Marcelo, es, eh, ¿ese 6,8 se refleja en la realidad, en la desocupación sí. en La Pampa o no? Mira, el, el 6,8 en el conglomerado de Santa rosa ¿tú hay? Claro se refleja, se refleja en creciendo, pero empieza a aparecer el desocupado en localidades donde hace seis meses atrás el intendente te decía no consigo un peón para llevar a, a alambrar un campo, no podemos, había eh, empresas que nos decían tenemos comprometido entrega entrega de, de, del producto de acá a 12 meses porque no encontramos mano de obra desocupada, en la localidad había intendente que estaban proponiéndonos nosotros hacer algún tipo de acuerdo para poder trasladar eh, trabajadores de un pueblo a otro. Eso, bueno, olvídate de eso. Pero mira, prácticamente estamos hablando que la desocupación en Conglomerado Santa Rosa-Toay eh, rondaría los 1.200 personas, los nuevos, ¿no? Sí. A nosotros nos llevó conjuntamente con el sector productivo... Eh, casi dos años de un programa que fue muy exitoso que en el fortalecimiento del trabajo generar 3.000 puestos de trabajo en la provincia de La Pampa y en tres meses perdimos la mitad claro. a ver si, si, si magnificamos la crisis en el sector del empleo, entonces vuelvo a repetir cuando a mí me dicen que estamos pronto o que lo peor salió no, no, yo te digo que lo peor está por venir porque ahora vienen las consecuencias de este modelo que es un desempleo de dos dígitos Ya sabemos lo que pasó en el país cuando después de aquel proceso aparentemente exitoso de Menem, terminamos con De la Rúa y una desocupación casi del 21%. Bueno, estamos entrando en un periodo de inflación. La estamplación significa que el trabajador, por falta de actividad, va a perder su puesto de trabajo en un proceso inflacionario. Bien, eh, Marcelo... Además, vuelta, que eso me no quedarle. darle. Bien, te pasa otro tema que me parece interesante hablarlo con vos, sobre todo porque no hay demasiada información. Eh, en la última reunión paritaria, los, este, los gremios y el gobierno provincial acordaron reunirse en julio, pero el gobierno provincial llevó una propuesta de recategorizaciones automáticas a la mesa paritaria. Un reclamo de los gremios histórico, pero que ahora el gobierno provincial atiende y lo pone sobre la mesa. ¿Qué hay de información sobre eso? Porque digo que en muchas oficinas eh, estatales hay un interés, pero no se sabe... ¿Cómo se va a implementar? ¿Hay algún Pero, bosquejo como para entender por dónde va todo esto? Nosotros, eh, permitime que tenga un poco de prudencia, sí. porque de la, de la paritaria surge también un compromiso de trabajar conjuntamente en el manejo de la información con las entidades gremiales. Nosotros, eh, cuando digo nosotros, el gobierno provincial, sí. eh, en la semana que viene vamos a estar convocando a los gremios para presentarle el proyecto de ley. ¿Por qué proyecto de ley? Porque eh, la misma ley de paritaria excluye que sea un acuerdo paritario, pero nosotros al proyecto lo vamos a poner en consideración y seguramente va a haber entidades gremiales que van a pedir eh, la, el, el, el, el, la lista nominal de los trabajadores. ¿Y cómo le impacta esto? Para ver si tienen que hacer reclamos, objeciones, pero la semana que viene, para darle celeridad, el compromiso que tuvimos... Junto al Ministro de Economía y su equipo vamos a estar convocando a, a los gremios para pasarle el proyecto de ley y para ver cómo nos podemos dar una fisonomía de trabajo para avanzar en que la ley salga con la contundencia de lo que vos acabás de decir, que es un pedido histórico que venían haciendo eh, los gremios para poder actualizar la carrera eh, administrativa de los trabajadores eh, en función a las necesidades y a lo legal que nos permite. Bueno, qué pelea que va a haber en la legislatura sabiendo que la oposición le está trabando todos los proyectos que mandan del Ejecutivo. Así que otra pelea más en la legislatura por un proyecto oficial. Ojalá que atiendan un reclamo histórico de los trabajadores, los legisladores de la oposición, sobre todo. Sí, lo, los legisladores de la oposición avalan todos los despropósitos y los manejos espurios que hubo en el Senado para la ley base y acá se pintan de puros y castos. Me parece que la sociedad va a saber entender el grado de hipocresía con la que se están manejando, eh, dándole de espalda eh, a una realidad social que no inventamos nosotros, sino que está inventado por los mismos, el mismo gobierno que ellos apoyan. Marcelo Pedontá, Secretario de Trabajo, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, la agradecido soy yo. Y, y, y me encanta que estés en la posición de, de, de, de conductor. Bueno, y más en está... estos días que hace un frío para el hotel y movilero. Sí, la verdad que... Bueno, estamos cubriendo un poco a nuestros compañeros, pero bueno, haciendo lo que se puede, Marcelo. Vos sabes cómo es todo esto. Un abrazo y éxito. Bueno, eh, Marcelo Peduntal, Secretario de Trabajo, dando algunas definiciones, sobre todo, de esta novedad. La semana que viene el Gobierno Provincial va a presentar el proyecto de ley para las recategorizaciones automáticas en el eh, Estado provincial y va a empezar toda una discusión legislativa. Entre otras cosas, dijo respecto al número de la desocupación, que lo peor no solamente no pasó, sino que está por venir.